Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Martín? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí eh, también con, con muchas ganas de, de, de escucharlo, no solamente en la charla, sino también en, en, en esta nota. ¿Viene a charlar un ratito de, del periodismo militante esta tarde aquí a Olavarría? No, voy a, voy a charlar sobre... <coughs> Usted agregó ahí un, una, un calificativo militante. ¿Por qué? Porque es en realidad como se ha dado a, a, a publicitar el, la charla. En todo caso, eh, está bien, pero yo creo que, las, eh, yo diría, en vez de periodismo militante, eh, ser humano militante, uh -huh. lo ampliamos más. Ser humano todos, militante que es periodista. Todos somos militantes de algo, de la vida, de, de cosas, no, no, no, no, no venimos al mundo pasivamente, en, en forma neutral, uh -huh. tenemos alguna pasión, y somos militantes de algo, así que, eh, porque ocurre que ha sido medio... Eh, confundido y desorientado ese calificativo de militantes. Es el modo en que generalmente los que son militantes de las corporaciones, del establishment, de los, eh, digamos del conservadurismo, de, de lo establecido y del injusto, generalmente le dicen militantes a los que de algún modo no eh, están de acuerdo con, a grandes trazos con el gobierno y además ...están de acuerdo también con una unión latinoamericana, etcétera... ...por eso hice la observación, pero no porque esté mal ni bien... Eh, es ...más que un calificativo lo quieren utilizar como descalificativo quizá, Orlando, ¿verdad? ...claro, ese es un, es un, es un tema... <coughs> ...hoy el lenguaje eh, en medio de esta crucejada, crucejada mediática... Uh -huh. <coughs> ...donde hay unos medios que son naturalmente, yo no sé... Eh, ...con quién estoy hablando, me refiero a la radio que estoy hablando... Eh, pero en realidad todo el país está cruzado por los medios dominantes. Uh -huh. Cualquier eh, canal de cable, cualquier radio, cualquier diario de, de provincia o de pueblo está cruzado por los medios dominantes. Y, y de allí se lanza una serie de calificativos sobre cosas de la realidad que distorsionan al que lo consume. Hay otros medios, naturalmente hay otros medios, son los menos, pero igual son otros que tienen otro discurso. Y depende qué medio escuche una persona, o qué medio lea, o qué medio consuma, para ser más, más práctico, eh, tiene una visión del mundo totalmente distinta. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Es uh -huh. En cada uno de los casos aparece la distorsión que el receptor tiene acerca de lo que ha leído. Es muy difícil encontrar hoy un receptor que tenga una opinión personal sobre cada una de las cosas. Aparte Orlando, no, le quería preguntar, ¿cómo se hace? Porque eh, tiene razón usted en, en lo que dice que todos los medios estamos atravesados por los, los medios dominantes desde el momento de la imposición de la agenda, muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo se hace quizá para tratar de, de buscarle la vuelta a eso? Y es difícil. Yo diría que estamos... Primero es difícil porque hay que aprender a ser, eh, a ver, uno diría a, ver, a ser ciudadano, a ser ser humano. ¿Cómo hacemos para cuando opinamos no repetir A veces, cuando una persona está opinando, incluso, te voy a tutear vos o yo, cuando estamos opinando, estamos opinando a lo mejor con la radio detrás, uh -huh. con la televisión detrás, uh -huh. con el diario detrás. Uh -huh. Sin haberlo tamizado, como, como pasa por un proceso, sin haberlo procesado, repetimos. Muchas personas, repetimos, y hablo en, en primera persona del plural, eh, lo personal, porque así me incluyo porque si no, parezco que yo estoy en algún púlpito inexistente uno aparece eh, dando una opinión sobre algo que le dijeron leyó yo y que no procesó es muy difícil tener una opinión original y personal sobre algo partiendo de una agenda que te absorbe te eh, apabulla eh, una agenda que pues, marcaste bien, quienes marcan la agenda marcan la temática Mira, no, no sería extraño que en este reportaje eh, a vos se te ocurriera preguntarme por John Lender. ¿Sabe por qué le iba a preguntar? Pero... Preguntarme, pera, se me ocurrió preguntarme por qué, el, por la nueva determinación de, de los eh, hijos apropiados o adoptivos, para ser más precisos, de vecina de, de Noble, se, decidieron presentarse, hacerse el registro de ADN. Tal cual. Esas dos preguntas están en la agenda. Uh -huh. Y ningún periodista puede privarse de preguntarla. Ahora, yo como eh, contestador podría privarme de contestarla. Y te diría, no sé, sé lo que está en los diarios, ¿para qué me vas a preguntar a mí? Si en los diarios, en los medios, si en las radios todos comentan, ¿para qué vamos a agregar un comentario más? a todo esto y sembrar también una confusión mayor a toda esta historia. ¿no? Además es algo que muchas veces se hace comentar eh, antes de que suceda el hecho en sí, porque en realidad de acá de, de lo que se sabe es solamente un, una decisión, un escrito, y podemos hablar eh, miles de, de cosas de eso, pero hasta que en realidad no se produzca la extracción no se puede decir nada. No, pero ocurre que, ¿sabes qué? Nosotros estamos... Eh, el periodismo está para hablar, uh -huh. para hablar, para escribir, para contar, para relatar. Si no relatáramos... Si no hiciéramos eso, no existiría el periodismo, sería un, un mundo mudo, por decir así, o incomunicado, por decir así. Bueno, habría que filosóficamente pensar si no sería mejor, haciendo un mal chiste. Pero, pero lo real es que hay una famosa frase de Borges que en estos días volvimos a rescatar eh, a raíz de que se le hiciera una serie de homenaje por los 25 años de su muerte. Borges decía algo así como... No hables si no puedes mejorar el silencio. Tienes razón, tienes razón. Imagínate cuántos programas de radio ya no existirían si cumplieras con ese objetivo. A lo mejor vos y yo tendríamos que callarlo. <risa> <risa> eh, eh, eh, es cierto. Hay otra frase que no me acuerdo quién la decía, pero eh, es mejor eh, pasar por estúpido callado que eh, abrir la boca y confirmarlo, ¿verdad? es muy bueno también, es muy gracioso. Bueno, Orlando. Eh... Bueno, estas gracias. Vamos a hablar de todo esto. Yo supongo, mira, que en ese supongo eh, he ido a, a la barría algunas veces, pero supongo que en medio de, esta, de este torbellino de, de información va a haber mucha curiosidad, usando el término en el mejor de los sentidos, eh, no una curiosidad maliciosa, sino uh -huh. una curiosidad ciudadana y, y, y, si querés, militante por muchas de las cosas que están ocurriendo, por lo que está ocurriendo en el, en el ámbito, en el mundo del periodismo, y, y bueno, pensando que a lo mejor por mi experiencia y por mi posición, tal vez también, porque es una posición, eh, digamos, eh, eh, para decir, no me gusta decir la palabra transparente porque la dice cualquiera, este decir, transparente es como eh, poner alerta al otro, ¿y por qué? este hay otra muletilla que dice la verdad, ¿por qué vas a decir alguna mentira?, La verdad, tal cosa. No, la verdad, nada. Todo es verdad lo que yo digo o lo que vos decís. Pero bueno, haciendo esta aclaración, eh, como mi posición es franca, eh, también eh, permite preguntas sin, eh, sin dudas. Mm. Es decir, cuando tenés enfrente a alguien que tiene una, eh, una posición franca sobre determinadas cosas, es mejor que ante la duda de quién es ese que está allí ¿Qué se le puede preguntar para dónde patea, no? Uno sabe con quién está hablando. En ha el periodismo ha habido una vieja leyenda, muchas leyendas. Yo voy a contar algunas de las leyendas que hay que fueron desmentidas por, por los tiempos. Eh, son leyendas que nos convienen, este, leyendas que, que nos convienen para sentar arrogancia de, de poderosos en vez de vulnerables. Voy a hablar también de que el periodismo y los periodistas somos muy vulnerables, muy muy vulnerables pero que si no jugamos el papel de arrogancia el mensaje pierde valor si soy vulnerable para qué me vas a contar nada bueno somos muy vulnerables y me parece que en este momento precisamente de, de desconcierto periodístico por todas las eh, conjeturas las versiones por la tecnología por por este, este esta red intrincada de informaciones vos sabés que termino con esto hace unos 15 años atrás, o 20, en una redacción de un diario importante, de un diario importante, podían llegar a unas 4.000, se podían evaluar 4.000 noticias por día, de las cuales, en un medio gráfico, en de determinadas páginas, eh, podían entrar, supongamos, 100, 200, ¿no es cierto?, contando los avisos fúnebres. Uh -huh. eh, hoy, Hoy, hace unos años se estimaba en 40.000 por día, las que recibía un medio, una agencia grande, un medio de 40.000, contando todos los, los Twitter, los Facebook, los, los que vos quieras eh, incorporar. Y ya no sé, ahora es infinito. Es infinito. Uh -huh. Fíjate la arbitrariedad del periodismo, que depende de tu criterio, de tu programa, y depende de mi criterio si dirijo un pequeño diario, qué noticias son las que le tengo que contar al lector o al oyente. Y además hay una cuestión quizá también hasta de técnica, entran muchísimas más noticias pero el espacio quizá para publicarlas es el mismo, ¿verdad? Perfecto, es el mismo primero porque las, las horas son las 24 de siempre las páginas de los diarios pueden ir y, y variar pero no, no modifican nada en realidad no, no, hay un programa, hay un programa de, de radio, de televisión sin contar con que cada vez la, eh, digamos la, el involucramiento de, del sistema publicitario eh, contamina el espacio de parlamento uh -huh. y, y, y, y, y, lo, y lo deja fuera eh, varios minutos y lo hablemos en los grandes canales de televisión o en los programas de cable entonces vos así ya tenés que, que el, el, como vos decís el espacio de tiempo o de palabra es el mismo a lo mejor que cuando había 4.000 noticias y ahora que hay infinitas, por decir algo, porque no, no sé el número, porque no debe haber un número específico uh -huh. en este momento en el intrincado mundo de las noticias. ¿no? Así que hablaremos de todo esto, seguramente se colará la política, uh -huh. uh -huh. porque sí. no se va a colar la política si vivimos en un mundo político. Mundo Todo es político. En, en... Lo que estamos hablando, aunque no hablamos nada de política, también es política. Exacto. Porque tus preguntas y tus reflexiones y las mías están directamente eh, influenciadas por nuestro pensamiento, por nuestra posición política en el mundo. Uh -huh. Yo te diría que no hay nada hasta, hasta comer y elegir un plato es un acto político. Orlando, la seguimos esta noche a las 20 en el Zoom de la, de la Escuela Normal. Le envío un abrazo. Martín, gracias. Eh. Hasta luego. Orlando Barones, periodista, eh, va a estar a las 20 en el Zoom de la Escuela Normal, traído por la gente de ADEP, Políticas Públicas y de la Secretaría de Cultura de la Nación. Le, le agradecemos a, a Eduardo Chino Correa. Que...